Ok, comenzamos acá la quinta edición de Rewind Show En www.drumandbass.cl Aquí les habla DJ Diego Y lo que se nos viene Ok, sí Es la primera edición sí, La primera edición temática de Rewind Show Un especial de Drum and Bass ruso ¿Por no es ni una novedad que el país más grande del mundo, con casi 140 millones de habitantes, no tenga un par de personas que hagan drama en vez bueno? Y sí, los tenemos acá, no en vivo, pero tenemos varios tracks de ellos. Vamos a comenzar con un track de Electro Soul System, se llama One. Pero antes de eso, les vamos a contar sobre un concurso que tenemos ahora. Pónganle nombre a la nueva sección de Rewind. Estamos comenzando el primer piloto y el primer estamos en, en la edición beta. Invité acá a un muy buen amigo mío y un gran DJ que va a tocar el próximo sábado en la Rewind. Para comenzar esta sección maravillosa en la que ustedes van a participar claramente. Mándenos sus 5 canciones favoritas a rewindclub@gmail.com y díganos por qué les gustaría estar acá e nos vamos a invitar ao próximo Rewind Show para que se las muestren a todo o mundo para que conversemos e para que nos cuenten que é lo que les gusta de Drummond Bass comenzamos con Electro Soul System One and the Rewind Show Sonido de Electro Soul System con One Uno de mis productores favoritos Pero estos no se quedan atrás, acá viene N.A Uno de los productores Revelación para el 2009 eh, en, la, en la escena Dragon base Mundial Junto con Implex Con un track que se llama Time to Lay Down Sonidos más deep Sonidos más profundos acá en The Rewind Show Sonidos Continuamos acá a nuestra edición especial 100% ruso acá en The Rewind Show. Pero antes de continuar con esto, tengo que darles una noticia muy importante porque este sábado 6 de junio, en Sinertalameda vamos a tener una gran y super edición 100% nacional de Rewind. Porque si bien es cierto tuvimos un año completo casi de puros invitados internacionales Solo contando el 2009 Tuvimos en enero a DJ Silver desde Inglaterra Con un tremendo show, un tremendo DJ de categoría mundial Luego tuvimos en abril En marzo tuvimos a David Abless desde Brasil En abril tuvimos a Rockman desde Colombia con su Gameboy Incansable Luego tuvimos en mayo a DJ Rom desde Alemania Con todos los tracks de Blues of Records Y hay que decirlo, esa fiesta estuvo increíble Bienísima, muy prendido, gente muy bacán Lo pasamos increíble Y está de invitarlos para esta edición este sábado, 6 de junio en Cine Artalameda Y continuamos acá con nuestro especial 100% ruso, acá al lado de mi súper invitado especial que ya lo revelaremos en unos minutos más. Este track se llama Septical y es de ASC con MAF, una colaboración soviético-americana. dar un poco vuelta a la historia y seguir prendiendo con el Dremon Bass. ¡Qué espacio, amor! Seguimos acá, The Rewind Show, ¡préndete! scientist Seguimos acá disfrutando de Dramon Bass de todos los rincones del mundo, esta vez un especial 100% ruso, lo que pasaba es un track de Subwave, se llama Think, Dramon Bass meditativo, deep, profundo, y lo que se ven ahora es una mezcla entre Dramon Bass deep, profundo y Dramon Bass jazzy, con un poco de herencia al hip hop, no esta cosa de cortar sus pistas funk y jazzy y todo eso, sus pistas. Pianos Y track se llama Electric Soul Root Y es de Catworks That Play Business Acá en The Rewind Show Sigue prendiendo con nosotros con nuestro especial de drum and bass ruso acá en Show este track es de otro de mis productores favoritos de Rusia se llaman Intelligent Manners y acá se can un toque medio religioso se llama Price the Lord algo así como alaba al señor no sé que les habrá le habrá pasado por la cabeza a esos tipos condición de esta canción pero mucho vodka maybe Pero aquí estamos Alabando al señor En The Rewind Show Edición ruso-religiosa Sigue aprendiendo con nosotros conoce, ¿no? Pero no tiene idea que son rusos, como es el caso de Electro Soul System, que ya tocamos una canción que se llama One, la primera, y ahora viene otra que es todo un clásico. Me acuerdo ya por ahí por el año 2005 que la tocaba bastante, hay un set por ahí que, que grabé en ese tiempo que me parece que tiene esta canción, se llama Sweet. Una lástima que jamás salió, pero acá se las ponemos para que la recuerden. O los que nunca la han escuchado, la disfruten. Sweet Electrosault System, The Rewind Show. tchau vamos a cerrar nuestro especial ruso, pero calma que todavía saca del programa. Tenemos la segunda parte del programa que nuestro no Urban Base ruso. Tenemos a nuestro invitado DJ Deepman que se está preparando ya tomando el control de las tornamesas para mostrarnos sus cinco canciones favoritas y hey, contarnos un poquito sobre eso. La canción que acaba de pasar es de NA y Implex. Se llama Navy Dreamer, algo así como soñador de la marina. And the Rewind Show. Vamos con DJ Deepman, nuestro invitado de la edición beta de nuestra sección nueva, en la que queremos que ustedes también participen. No se olviden de enviarnos un correo a rewindclub@gmail.com contándonos sus cinco canciones de drum and favoritas y por qué le gustaría estar acá con nosotros en the rewind show, mostándole un poco de música a todo el mundo, ¿no? Deepman, ¿con qué vamos a empezar esta edición? Hola, ¿cómo están? Este es un temón de Lynx, el productor de Disco 2, temazo del año pasado, Fit eh, Henry, que es un productor alemán que casualmente también está en blue Happy Records. Sello de DJ, el sello de J-ROM que nos visitó el mes pasado. Así es. Eh, este LP salió por el sello de Marcus Intalex y creo que este tema... Con otros por ahí, están increíble Con unos bajos demasiado buenos Unos breaks tremendos Y a mí personalmente Lo escuché en un set por ahí, creo, hace como Como tipo de upplate Y desde que lo escuché Lo busqué hasta que lo encontré Sí, el disco salió ahora el, el mes pasado, me parece Hace muy poco tiempo, por el sello de Marcos Interlex Como tú dijiste, Solar Recordings Lynx Chemo Que es su Y... Disfrutémolo, a ver qué tal. Estás en the Ruin Show. Oh. Fears. We're hardcore in jungle Moving shadows We're on cloud now Renegade snares Uplifting fluids In rhythmical order Uplifting music In spiritual aura Spread the craze The no, lunging no. tunnels Over motorways In every border Everybody talk about These days Genial, ¿qué es lo que pasaba por ahí? Lynx, Kemo, Henry ¿Cómo se llama el track? This A Breaks ¿Y qué es lo que sigue ahora? Esto es un tema de Big Bad El tema se llama Kiki Y esto es Rewind Show ¡Es The Rewind Show, baby! Murderation. ¿Qué es lo que pasaba Kiki con Big Bad, no? Así es. Y qué es lo que se viene ahora Esto es un tema de Top Cat Remixado por Marcus Visionari Y el tema se llama Musical Murderation Es como bien Jungle, así Hay mucha gente que se pregunta y me pregunta ¿Cuál es la diferencia entre drum and bass y jungle? Lo que me hemos escuchado todo el rato de drum and bass Y esto claramente es Jungle Esa es batería de Jungle, listen up Tremendo tema. Eh? Tremendo tema acá con Deep Man and the Rewind Show. Oh. Thank Sonido Jungle Drum and Bass acá en The Show. Zipman, ¿cómo estaba la vibe acá en el estudio? Tremenda, esperando el sábado y intentando entregarlo mejor al público, güey. Si, sí, porque Deepman va a estar tocando también con nosotros en la Rewind Les recordamos que tenemos este sábado 6 de junio En Sinerte la Mea Una edición especial 100% nacional En Rewind um, Que vamos a tener a DJ Priestol Unos precursores del Liquid Function Como veis acá en Chile Ya lleva, yo creo que unos días tocando Va a estar también DJ Deepman Y quien les habla, Diego Un par de invitados más por ahí Así que los dejamos invitadísimo Rápidamente, ¿qué es lo que está sonando? Esto es Marcus Missionari nuevamente. El tema se llama Over Your Body. Oh, you by the city, man, then I cry. Get your side, why don't you fall to the you by the city, man, then I cry. Oh, there the girls stand, when I say. From your body brought down your nose, they are fed. Push out the bomb, brought wine and the depth. I want to share with my Tina Margaret All of them are coming and they are shaking up my neck When I'm here so Mr.Cat I need you the music Girls stand come and I love me And them man they me in the girls When I well, tell them this You man is the city, man give me a cry Yeah just like what I, oh, you should fall You man is the city, man give me a cry Just fly want to jump for me I came and I make it jump my day no man I like fly for your my descent I spoke the fly in your panel no for the after fly and if me now go get her want to try and try are you looking so right there you looking so nice Tell me, don't my don't what van you become I'm fly I forget up and I you may don't have no choice I dio el invitado acá en el estudio. Quiero lo que estaba sonando Deepman. Esto es un tema de el último EP de Original Sin and Taxman. Eh, la canción se llama Sin y está rebuena. Bueno, este sí, ese es EP como que trae cuatro temas, ¿qué cómo están? Todos buenísimo. De hecho me recuerda Harto a Silver este EP. Lo vi en un video por ahí tocando algunos temitas y eso pues Sábado A preparar Calentar motores Con Rewind Show Y que más? Nada po, Que pongan el, el Rewind Show Esta edición O cualquiera De las anteriores Para pa el pre Para las fiestas Este sábado 6 de junio En enseñarte la media Que se viene con todo Alguna palabra Antes de dejar como a Cerrar acá Saludos para alguien Eh Si sí, A Karen Arito Sabes quién es Y <risa> eh, nada po a celebrar Mi cumpleaños El sábado Y nos vemos También el cumpleaños de Deepman. Así que bueno, los dejamos acá. Visiten www.drumandbass.cl para informarse todo lo que está pasando en el Drum del mundo. Estamos poniendo siempre ahí videos. De hecho se viene un lanzamiento de la página el próximo mes, así que estén atentos. Vamos a tener nuevas reportajes, nuevas entrevistas, videos y todo lo habitual que tenemos acá para entregarles en Rewind sobre el mundo del Drum and Bass. Y nada pues chicos, los dejamos. Esta fue una edición más de The Rewind Show, edición número 5, especial ruso Y no se olviden de escribirnos eh, para estar en esta sección también Si quieren mostrar sus canciones favoritas Sus 5 canciones favoritas, escriban a rewindclub.com Nos dicen por qué quieren estar acá Y los más interesantes, los más locos, los más motivados Los vamos a traer para acá para que le muestren la música a todo el mundo Esto fue The Rewind Show Nos vemos el sábado Chao